langu ens catas unaeta escubide en alde lucha obrera su crisis ha terminado eso es lo que nos repiten sin cesar una y otra vez ...pero quienes pagamos esa crisis... ...seguiremos pagando ahora sus consecuencias... ...precariedad y solo más precariedad... ...eso es lo único que nos han dejado... ...tras ocho largos años de asfixia... ...sus sucesivas reformas laborales... ...no han hecho más que precarizar... ...nuestras condiciones laborales... ...aún más si cabe... ...por si fuera poco... ...al desempleo masivo ahora tenemos que sumarle... ...esa lista infinita de personas... ...empleadas... ...que a pesar de tener empleo... ...no pueden tener garantizada una vida digna... ...el trabajo estable y con derechos... ...es ciencia ficción... ...para la mayoría de la ciudadanía. Los nuevos empleos son cada vez más cortos... ...los salarios más miserables... ...y las condiciones laborales más esclavistas... ...no podemos olvidar... ...que la precariedad laboral tiene rostro de mujer... Somos nosotras las que padecemos peores condiciones laborales. Nosotras quienes firmamos más contratos parciales, quienes sufrimos la asfixiante brecha salarial que hace que sigamos cobrando menos que nuestros compañeros, quienes ocupamos los peores puestos y los peor pagados y quienes seguimos teniendo doble e incluso triples jornadas laborales. ...nos imponen unas reformas y leyes... ...que pretenden acabar con el sistema público... ...como se está demostrando en Osakidecha... ...y en el sistema educativo con la LONCE y el Siberri. Por todo ello, exigimos que, de una vez por todas... ...se deroguen inmediatamente la reforma laboral... ...y otras leyes que han permitido y favorecido... ...esta situación insostenible. Precariedad laboral, sí, y también social... Precariedad que se ha instalado en nuestras vidas y que este sistema capitalista y heteropatriarcal hará lo posible para que se quede. No tienen suficiente con someternos a condiciones laborales pésimas, sino que además pretenden criminalizar la respuesta de la sociedad. La detención de nuestro compañero del SAT, Andrés Bódalo, y de otros trabajadores y trabajadoras es buena prueba de ello. Pero no habrá mordaza ni ley que nos impida seguir exigiendo nuestros derechos. Por encima de sus absurdas leyes, estamos nosotras, trabajadoras dispuestas a recuperar lo que es nuestro. Precariedad social que la Unión Europea quiere llevar más allá de sus fronteras, convirtiéndose así en la Europa de la vergüenza. Miles y miles de personas están retenidas en las fronteras de la Unión Europea en condiciones infrahumanas y obligándolas a buscar alternativas que, en muchos casos, terminan con sus vidas. No es justo que bombardemos sus pueblos y ciudades, destruyamos sus países y luego nos comportemos de manera insolidaria. Tenemos que exigir a nuestros gobiernos la apertura de las fronteras y el reconocimiento del estatus de refugiadas a estas personas. Tenemos que ser capaces de frenar las actitudes xenófobas de extrema derecha que sustentan estas políticas. Es necesario acabar de una vez por todas con el modelo que nos imponen. Es hora de poner nuestro bienestar y nuestras vidas en el centro. Es más necesario que nunca repartir los trabajos y el empleo para que todas podamos, si queremos, trabajar. Pero no solo eso, se trata de repartir el empleo y no la miseria, por lo que no solo hay que repartir el empleo, también la riqueza. No podemos seguir permitiendo que el 1% de la población acapare la mayor parte de la riqueza. <risa> Necesitamos un nuevo modelo de sociedad y cuidado de la vida que coloque a las personas en el centro de la actividad económica y sitúe el interés colectivo de la sociedad por encima de los intereses particulares y de la lógica de mercado. Se trata, en definitiva, de transformar el actual modo de acumulación capitalista por otro modelo de producción, distribución, consumo y preservación, que permita satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las de generaciones futuras, ni las de otros pueblos, ni la capacidad de regeneración del planeta. Se trata de buscar alternativas que respeten el medio ambiente, de buscar políticas económicas que conlleven el cierre definitivo de Garoña y el fin de los planes de fracking que tienen para nuestro país. Y último, señalar que en este año es de vital importancia continuar con la lucha contra el TTIP, TISA y Z, un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, acuerdos que darán capacidad legal a las grandes empresas para denunciar a los países cuando crean que las legislaciones perjudican sus intereses. fecha del 1 de mayo es una fecha de fiesta, de encuentro, de reivindicación y de celebración de la clase trabajadora. Pero también tiene que ser un momento para recargar las pilas. Como hemos dicho, los retos que tenemos por delante son muchos y muy graves. Por ello, todos y todas las que aquí estamos seguiremos ocupando las calles hasta conseguir una sociedad más justa y solidaria. Yo